Rodrigo, te damos la bienvenida a Radio Carmes. Lautaro y Valentina te saludan. Hola, ¿qué tal, Lautaro? Valentina, ¿cómo están? Oh, bien. Por... Muy bien, ¿vos? Muy bien, todo muy bien. Muy contento. ¿Dónde dónde estás, Rodrigo? Eh, ahora estoy viviendo en Pinamar, desde la, desde la pandemia. Antes vivía en Buenos Aires. ¿Y cómo está ahora Pinamar, el clima? Eh, y ahora mejor, porque hay menos turistas. Menos turistas. Y están muy desbarbijados, así que eh, más tranquilos ahora. Rodrigo, contanos un poco de vos y de esta organización que ya tiene unos cuantos años de historia y que se llama Hijos e Hijas del Exilio. Sí, Hijas e Hijas del Exilio es una organización que surgió en el 2006. Uh -huh. eh, como iniciativa de personas que habían estado exiliadas siendo niños o adolescentes, eh, surgió como la, la necesidad de juntarse, de encontrarse... de de hacer cosas también. Uh -huh. Este y bueno, ya lleva así como decías 15 años, más o menos. Yo me sumé hace poquito en 2018 cuando uh -huh. estuve viviendo en Bélgica hace un poco y antes bueno, viví en México en mi, mi exilio es mexicano. Uh -huh. Este y ahí me enteré que Eh, por Facebook y demás, eh, que estaba esta agrupación, me acerqué, me pregunté bueno, quiénes eran, qué hacían, y me encantó, lo, así que me, este, me sumé al con eso, y entonces, eh, propusimos ahí con, con un grupo de, de compañeros y compañeras hacer una, un libro primero, pensamos, una publicación uh -huh. este, sobre las experiencias de los niños y las niñas en del exilio, porque es una voz que no eh que está muy silenciada uh -huh. no se conoce demasiado eh ya sobre el exilio de los adultos no se conoce demasiado eh, este recién hace poco hay trabajos eh, más académicos o, o algunas eh, publicaciones que ha habido sobre las experiencias, pero es un tema muy silenciado muy eh, ninguneado, uh -huh. y las voces de los niños más todavía. ¿sí? Este, por ejemplo, hace poco hice una obra de teatro Bueno, no hace tampoco, en el 2002 En uh -huh. el que hablaba de este tema este Y una tía me dijo Ah, pero qué raro, no, no sabía que vos habías vivido todo eso y En un momento gritaba ¿O sea, Argentinos, hijos de puta Virela, hijos de puta Bueno, como una cosa muy catártica uh -huh. Y mi tía me dijo Ah, vos también sufriste algo con eso Ah, bueno este, Se empezó como a utilizar un, un poco Entonces, bueno, esta iniciativa Que es de ¿sí? ah, IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Este, ya la eh, sacamos una convocatoria hace eh, tiempo, un tiempo, unos meses, y ya recibimos un montón de materiales, como treinta y pico por ahora. Este, estamos recibiendo textos, hay, por ejemplo, hay, hay gente que escribe o transcribe cartas, ya sea de sus padres en el exilio o de ellos mismos, mismos. Uh -huh. eh, de, también eh, fragmentos de diarios testimonios, han llegado muchos testimonios en primera persona, de las experiencias tanto de la ida como de la experiencia exiliar en sí misma, o de la vuelta, o, o, o, o otra ida de nuevo, claro. como algunos lo sienten, eh, cuentos han llegado, eh, fragmentos de, no, de novelas, de eh, poesías, eh, canciones, y también hay gente que nos mandó imágenes, fotos eh, muy significativas, por ejemplo, una foto eh, de eh, la madre de una chica argentina, eh, que es que nació en Argentina, pero la madre cantando tangos en Francia, difundiendo el tango, bueno, como muy eh, significativo, como una infancia llena de, de tangos en Francia. este Otras imágenes, una muy interesante, llegó con una una foto de la, de la Vuelta en el 83, la familia muy feliz, en una casa muy precaria que están construyendo, y eh, termina diciendo, bueno, es como la fiesta de, de la Vuelta y la fiesta de la democracia en Argentina. Uh -huh. bueno, Audios, videos también están llegando. ¿Vos a qué te dedicas, Rodrigo? Yo soy teatrista. Antes era um, historiador uh -huh. y ahora soy director de teatro, dramaturgo, actor. ¿Y sentís que esa infancia asignada por el exilio, por el desarraigo, eh, tiene que ver o te marca eh, a la hora de producir eh, teatro? Sí, totalmente, totalmente. Eh, hay como una pregunta constante sobre el tema de la identidad, de dónde venimos, quiénes somos, qué hacemos, cómo hablamos, de eh, con qué... Cómo nos ven los demás también, ¿no? Uh -huh. eh, en mi caso, por ejemplo, y que comparto varios de los compañeros y compañeros sienten un poco parecido que no, como que no pertenecemos, no terminamos de pertenecer a ningún lugar. Siempre uh -huh. somos medio extranjeros, siempre hablamos raros. Eh, yo, por ejemplo, hace, desde el 86 que estoy en Argentina, y cada vez que abro la boca para decir hola, buen día, cualquier cosa, me dicen, ¿y de dónde sos? Bueno, soy de acá, pero viví... Y después digo, bueno, en México no me va a pasar, voy. Me dicen, este, quiero pedir algo con Chile. Y me dicen, no, le va a picar. Me ven como extranjero. Como, soy bueno para allá. Este, entonces siempre es como medio ex, extraño. Pero y sí, y a la hora de escribir también. Este, bueno, había hecho esta obra que era sobre Shakespeare y, y la y texto sobre el exilio mezclados con textos de Shakespeare. Pero después ahora también hice un biodrama sobre mis padres, de bueno, toda la familia y el exilio. Este, como que siempre está... Siempre está como muy movilizado claro Por ejemplo, entre el, eh, en la misma agrupación Pero también en los materiales que han llegado de la convocatoria eh, Hay mucha gente que es artista Y que entonces, por ejemplo, una compañera violeta Ha hecho un documental que se llama Argermex Que es precioso, en YouTube eh, Sobre la experiencia de los argentinos en México Después, eh, muchos se dedican a las artes visuales Muchos hacen bueno, cine o teatro o escriben Entonces hay como una relación bastante particular ahí entre el arte y el, el exilio de esta segunda generación. Rodrigo, ¿por qué decís que la voz de los exiliados o de los hijos de los exiliados eh, ha sido silenciada? Y primero porque eh, hubo muchos prejuicios, eh, también ya en la época misma de la dictadura hubo toda una, eh, una campaña, digamos, este, como criticando a los exiliados, Desde el, desde el gobierno militar, ¿no? uh -huh. por ejemplo, lo que decían que había como una campaña anti-argentina en el exterior por todas las acciones que hacían los, los argentinos que estaban denunciando todos los, los crímenes del terrorismo de Estado, boicoteando el mundial, por ejemplo, bueno, o haciendo actividades muy muy visibles en embajadas, o, eh, manifestaciones, o, o haciendo peticiones a organizaciones internacionales. este Pero también eh, varios intelectuales, por ejemplo... Eh, Liliana Hecker en su momento, eh, Abelardo Arias también, como eh, hicieron una, toda una polémica entre los que se fueron y los que se quedaron, en ese caso por ejemplo atacando a Cortázar, eh, este, hubo como toda una movida muy fuerte de de, de, eso, de ver esas historias como como muy diferentes, también había como un mito del exilio dorado, decían se fueron a hacer doctorados afuera mientras nosotros acá este, sufríamos mucho. Bueno, Claro que sufrieron mucho, este, pero el exilio también, y también estaba asociado a, como a una especie de, de vergüenza, ¿no? eh, muchas veces no se podía decir porque había todo un prejuicio también, entonces por qué se, por qué se exiliaron, por qué están vivos, eh, por, qué, eh, por qué pudieron irse y por qué otros no. También es cierto que el exilio fue un fenómeno más de más media, ¿no? de, de gente que podía tener los pasajes o, o, o de alguna forma conseguir el dinero para tenerlos, pero también como una una posibilidad cultural de, de imaginarse eso de, de salir del, del país. ¿eh? Este, mucha gente no, no lo pudo hacer, otros no, no quisieron hacerlo, este, pero siempre está como asociado a, a eso, como algo medio como decoroso algo que no se puede nombrar demasiado, a lo que están como lleno de como unas este Ya en el momento de la dictadura, a la vuelta también, muy, eh, aquella canción de acuerdo de Nacha Guevara que decía vuelvo, ¿no? Y, y trataba de, de establecer contacto entre los que se fueron y los que, eh, y los que se quedaron. Este, pero también hubo eh, con muchas actitudes agresivas así, de, la, de la gente eh, eh, que se había quedado con respecto a los que volvíamos. Yo, por ejemplo, recuerdo tenía 12 años cuando volví eh, en, en la secundaria y un compañero dijo, eh, así muy agresivo, yo eh, siempre quería hablar, me hizo esa Digo, eh, a mí me enferman estos extranjeros que vienen a traer ideas subversivas al país. Pero me levanté y le dije como unos, unas niñas. Digo, ¿cómo extranjero? Soy argentino. Eh, eh, después otra amiga, otra compañera de la época me dijo, eh, no, de, de, de, tus viejos son unos cobardes, se tendrían que haber quedado acá a pelear. Yo recuerdo después le dije a mi padre, ah, me dice una compañera que ustedes eran unos cobardes. Y mi papá se puso muy mal. Bueno, era como toda una cosa muy... Este, complicada. También estaba la teoría de las dos demonias que estaba dando vueltas desde eh, hacia el mar 83, seguro y toda esa primera fase de la eh, recuperación democrática estuvo muy presente hasta ahora. También. Mucha gente lo piensa. Eh, este, así que fue difícil, por el momento eh, muchos también compañeros y compañeras han comentado que ocultaban el tema del exilio para no ser marcados ya por, eh, como diferentes o o para no cargar con todos los prejuicios también sobre sus propios padres y sobre ellos mismos. Entonces mucha gente se inventó que los padres eran diplomáticos, otros habían conseguido justo un trabajo en no sé dónde, este, otros no sé qué por si habían ido viajando y demás. Este, a, recién hace poco se se pudo como empezar a hablar de todo esto. Yo estuve, por ejemplo, en la fundación de hijos, eh, no hijos del exilio, sino hijos uh -huh. con, con puntitos en el 95, y ahí mucha gente también hablaba por primera vez de sus experiencias. También los hijos de desaparecidos y de presos políticos, y también los hijos de exiliados, muchos hablaban por primera vez ahí como... me sentimos como una cosa muy fuerte de... bueno, una hermandad, ¿no? De sentir, ah, a, a otros les pasó algo parecido y lo puedo contar sin vergüenza y lo puedo decir y expresar con palabras. Claro. Y también ahora surgió como esto que preguntabas por el arte y todo, como la necesidad de hablar desde nuestra propia voz. Ahora, pues siempre un poco éramos como herederos de una historia, ¿no? muy, la habíamos vivido, pero no, no se sabía muy bien cómo. Y mucha gente, ahora eh, ahora estoy haciendo pues, una, un trabajo sobre el teatro de los hijos del exilio, estoy entrevistando a gente que está en México, otros que están en la Patagonia, en otros lados, y todos dicen lo mismo, que, que en un momento tenían la necesidad de hablar como adultos de esa experiencia, Este, tan tan difícil de, de nombrar ¿no? tan, claro. de cada afecto sí, sí. eh, así hay mucho, montón de material, ahora por ejemplo en el 2019 se hicieron un montón de obras justo ese mismo año, todas las obras hechas por hijos del exilio uh -huh. eh, cada una desde, desde su estética desde su poética, pero siempre tratando de, de poner la voz ahí donde no estaba, ¿no? muchas veces fuimos bah, todos <ríe> fuimos como llevados, traídos, este, sin muchas preguntas, había que salvar la vida y Y no había, digamos, niños, no nos podían dejar solos tampoco. Entonces, este, también muchos no, no volvieron. Hay una cuestión muy complicada. Que, eh, muchos quisieron volver o, eh, o vivir en Argentina, eh, conocer a su familia de, de, de origen. Y no se dio. Entonces, bueno, también hay como... Cada experiencia es particular, cada es, es singular. Por eso esta, esta publicación creo que va a ser muy interesante para eso, para ver cómo un tema que muy... El mismo tema eh, es visto por distintas personas con distintas eh, miradas, ¿no? Porque uh -huh. hay gente que nos está enviando desde Chile, de México, desde Suecia, Italia, Ecuador, eh, Holanda, Brasil. Bueno, cada uno tuvo su particularidad también, si eran países de habla hispana o no, pero igual en los países de habla hispana siempre era como otro lenguaje que había que aprender, porque había muchas confusiones, cosas, eh, a veces graciosas y a veces eh, trágicas que una palabra significaba cualquier otra cosa. Claro. Que unos, eh, sí. Y poder compartir, ¿no? Darse cuenta de que son muchas las, las personas que pasan por este mismo por esta misma necesidad, ¿no? De contar, Exacto. de ver que son varias la, las este, las maneras de ocultar que estaban en el exilio, digamos. Y todo esto surge a raíz de eh, la posibilidad de agruparse en, este, en esta agrupación, valga la redundancia, hijas e hijos sí. del exilio. Sí, totalmente sí sí es como un lugar de referencia como un lugar de, de pertenencia también. Eh, eh, como que muy, muchos nos sentimos como que no tenemos ninguna patria en particular pero uh -huh. que esa cuestión también más define pero de un poco algunas son patrias eh, directamente eh, solamente ahora con la eh, en el gobierno de kirchner se dictó una ley para patria eh, entonces hay, a veces hay muchas complicaciones también de decir sí, de documentos de dónde nació alguien uh -huh. o de cosas complicadas, pero también como una posibilidad de hablar con otros pares de, de algo que es muy difícil de, de compartir con, con gente que no lo vivió, digamos. De, de alguna manera le están dando forma a una identidad, Rodrigo, entiendo eso, de que pasaron 45 años, pero la identidad de ustedes todavía no está conformada del todo, digo, son un exacto, poco de todos lados, eh, tienen una exacto. historia en común, pero quieren reunirla y de alguna manera presentarle a la sociedad por primera vez eh, una historia lo más completa posible de todo lo que les tocó vivir de esa infancia eh, signada por la dictadura y el exilio. ¿Hasta cuándo exacto. hay tiempo para presentarles? presentar eh, todos los documentos, las producciones, todo lo que les pueda servir para este proyecto eh, a ustedes? Eh, lo Habíamos pensado primero hasta el 20 de marzo, pero como están llegando muchos materiales y hay más gente que se está enterando, ¿no? eh, lo decidimos eh, prorrogar hasta el 20 de abril. Y eh, nos pueden escribir eh, los interesados o interesadas a eh, todo con mi escuela libro h h d que es hijos e hija del exilio libro h hd arro gmail puntocom y ahí les eh, mandamos el formulario para que los puedan eh, mandar eh, los materiales que quieran pueden ser eh, textos pueden ser eh, imágenes pueden ser ya sea fotos o collage o dibujos se eh, pueden ser archivos sonoros eh, mucha gente que gra grababa que le mandaban a los abuelos, bueno, y a veces se han conservado esos, eh, esos materiales que son muy ricos, pues además todo el mundo habla con un acento muy particular, y bueno, lo que le dicen, lo que cuentan, también lo que cuentan los padres, y lo que no cuentan, eso las cartas también hay mucha este mucho de lo no dicho, que a veces más impactante que lo dicho, porque claro. siempre tratan de mostrar como que están bien, que están adaptándose, que no sé qué, pero, pero hay algo siempre de tristeza, de, de que... Por ejemplo, dicen, eh, bueno, eh, eh, no pudimos hablar por teléfono, se cortó, o, o a nosotros no nos vinieron a visitar nadie, bueno o cuándo podrá venir alguien. Bueno, como toda una cosa ahí de, o en lo cotidiano también, por ejemplo, se muere la, la armada, el, o el, el marido de la hermana de alguien, y dicen, ah, pero no puedo estar ahí con vos. Bueno. Sí. En esa cosa ahí, ahí de lo cotidiano hay algo muy fuerte, muy profundo, muy, muy humano, ¿no? de, de esas experiencias. Sí. Y, ¿Y mencionaste cuál era el objetivo de, de la recopilación? digamos ¿Cuál va a ser la publicación posterior? Eh, sí, eh, tenemos como varias ideas, porque um, la, la primera idea fue hacer un libro directamente. Este, ahora estamos pensando en hacer un libro que puede ser editado, digamos, impreso, o también en, en PDF, un libro digital, este, más, más, más fácil. Pero también, como están llegando todos estos materiales de en imágenes de audios, videos y demás. Mm. Estamos pensando también hacer como una página donde esos materiales se puedan enquear y, y acceder. Este, como un libro más interactivo, podría ser también. Claro. Este, y también la idea es hacer como un archivo, eh, armar empezar a armar un archivo de las historias y las memorias de, eh, de los hijos de la gente del exilio. La, lo bien. hemos llamado por ahora cartografías de una memoria colectiva. Pues la idea es esta como ir sumando esos fragmentos de memoria, ya sea a través de la ficción, que es muy poderosa para, para evocar, por las imágenes, los símbolos, uh -huh. eh, las metáforas, o también de lo testimonial, puro y duro, que dice, bueno, yo vivía esto. Claro. Y, sí, sí. Rodrigo, Además, te... son, sí. No, que son historias como muy eh, incontestables, digamos, porque ¿quién puede decir algo? Alguien vivió esto y tal, no, claro. no hay nada para, para discutir. Absolutamente gente, si testimonial no, y basado en hechos reales. Claro, exactamente, totalmente. Rodrigo, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés y ojalá eh, puedan juntar la mayor cantidad de testimonios, de producciones, de videos, de cartas, de cintas para construir esta memoria colectiva, una voz que ha sido silenciada y que es la de los hijos de los exiliados. Muchas gracias, ¿no? le, le agradezco mucho a ustedes. le puedo leer un pedacito de algo que llegó? Un sí, cómo no. Poquito. Sí, sí, encantados. El final de un cuento sí. que llegó, de, eh, que, que se llama Jacaranda, uh -huh. y, eh, y dice el, el, empieza el, texto, el cuento, diciendo Jacaranda expresa la mirada de una niña que se enfrenta a una nueva realidad lejos de un entorno conocido, orillada al exilio con su madre en un nuevo país. Bueno, y eh, dice para los que se tuvieron que ir, y que dice que Juli o Lu o cualquier persona, si se va, sea solo porque quiere. Bueno, cuenta la historia de una niña que vivía en Buenos Aires, y siempre quería ver como la primera celebración del Zacarandá, que tenían ahí en una plaza cercana. Su tío desa eh, desaparece, tiene que ir con su madre al exilio en México, y eh, termina el cuento así, diciendo... Esto, ¿no? Dice, eh, esos días raros, con mucho cuidado, Camila sacaba las tres flores del enorme jacarandá que guardaba en aquel cuadernito que le había dado su mamá para practicar las letras. Las miraba durante un rato, eh, pensaba en la otra ciudad, pensaba en la nueva ciudad, pensaba en su mamá y en su tío. Después las volvía a guardar y se sentía contenta otra vez. Una mañana, cuando pasó la temporada de frío, que no era tan fría como en la otra ciudad, se asomó por la ventana. Por poco se desmaya al ver una flor violeta en el árbol que se veía desde el comedor. Se paralizó unos segundos y después buscó más flores. Arriba, nada. Abajo, nada. En las ramas más gruesas, nada. Solo una. Era la primera. Lo había logrado. Llamó a su mamá, que en cuanto vio la flor, agarró a Camila de la mano y así en pijama salieron a la calle. Corrieron hasta el parque y ahí lo vieron. El camino franqueado por árboles, donde Camila jugaba, ahora era violeta, completamente violeta. Hermosas, imponentes y coloridas jacarandas cubrían el parque porque aquí no hay jacarandás y no jacarandas, y siempre son magníficas. Bueno, desde la ficción, súper emocionante este texto de... Bueno, como de una línea, ¿no? La ficción de una línea y, y cómo se adapta el nuevo lugar también con con bueno, algo tan simple como un árbol. ¿no? Hermoso, Rodrigo, te mandamos un abrazo. Gracias, para usted también. Muchas gracias por, por todo. Gracias.